Oh, sí, señor Que tu palabra sea la base De este gozo Señor que tenemos La hemos atesorado En nuestro corazón Señor En este lugar estamos celebrando Esta victoria de Jesús Estamos celebrando su poder Vamos diciéndolo aquí juntos más esclavo al yugo de maldad se levraremos que Jesús venció su amor Fins demà! Señor Eso es lo que queremos proclamar entre las naciones Señor Queremos proclamar tu victoria Que todos los pueblos Señor Conozcan tu salvación Señor Cuantos pueden conmigo aquí en las palmas Fuertes Fins demà! Díselo ¿Cuántos le alaban? Él es el rey de las naciones